El principal enemigo, Cales y Moteros n de g r i s a l v a S.A.D.T.D., su dueño es Domingo m u r d i r a de origen español, pertenece al grupo San Roque. También la empresa Cales y Moteros n de g r i s a l v a S.A.D.T.D., pertenece al grupo a m p a c a l o sea, a la Asociación Nacional de Fabricantes de Cali. Ustedes se dan cuenta, estas gentes, para empezar, son de origen extranjero, son españoles.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 Poco, a poco Nada menos el día de anoche, b o s a r o n h u m o madera muy fuerte que se mete en las casas y háganse cuenta que se amanece uno durmiendo dentro de una cámara de gases. Así es, dan n u s e a s e e s t á r aspirando ese humo que es producto del t e s c o q u e El t e s c o q u e es un carbón que utiliza la empresa para poder、eh, coger la p i e d r a Y ese r e s i d o que c e u e s producto del petróleo, tiene、eh, que estar en m u y p e s a d o s que producen cáncer. Entonces,、eh, ya estamos cansados de vivir esa situación todos los habitantes de Caguay. Para empezar esta lucha. Pues bueno, en, en aquel momento, en el año 2002, ese t grupo de compañeros que fuimos aquí a t i e a r a de c o r d o nos fuimos para informar a la presencia municipal que las r o g a d a s se hacían diariamente y a veces hasta dos veces por día. También el polvo y el ruido. o d ó n i e n Autoridades ambientales. ¿Cuáles son los resultados de estas sesiones? Uno de los primeros resultados que obtuvimos en el 2002 fue la reconstrucción de la escuela. En aquellos momentos, la escuela p r i m a r i a e l i c e n c i a d o Benito Suárez, que activa la v i b e r a de Caguarés, estaba realmente muy saciada. Tres aulas de las seis aulas que forman la escuela. Estaban completamente c u a r t e a d a s y, en duda, s a t a b a n clausuradas esas aulas ya no se usaban. Entonces, en base a las c u e s t i o n e s que la comunidad dijo, se logró que Protección Civil pudiera hacer un estudio de valoración de riesgos y de cuantificación de los daños. Para, para abril del 2003, la escuela se estaba reconstruyendo de nuevo. Hoy en día, esa escuela ya está nuevamente c u a r t e a d a gracias por、pues, las frustraciones que, te, que, te sigue, que sigue produciendo la empresa. d si deja fuera a la gente, mujeres y niños son los que pierden tu pena y mi pena, son primas, hermanas, noticias en la prensa, cada mañana dolor. También、eh, en aquel entonces se hizo un monitoreo del ruido.、Eh, los niveles permitidos por la normatividad.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 La musical mexicana que es la NOM 081, el c 1994. Duele, duele el dolor, duele.